Nota FM Y tal como lo habíamos anunciado, tenemos en línea Claudio Videla del INTA b e l v i l l e Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? s a l u d o para toda la audiencia, gracias por el contacto. No, gracias a vos por, por atendernos. Bueno, la, te habíamos convocado porque traemos ahí una, una inquietud siempre, cada vez que uno transita las localidades de esta zona. Eh, y también, cuando uno visita otras provincias, básicamente la vecina que tenemos de Santa Fe, bueno, con respecto al arbolado urbano, hay un cuidado que no se tiene en Córdoba,、eh, que depende muchas veces de, del criterio de cada intendente, de cada intendenta, y en este caso, bueno, la pregunta del millón es. Eh, ¿Qué área estás vos? y、si、de alguna manera te compete、eh, a, aportar algo en, en, en esta materia.、Eh, sí, sí, yo estoy、eh, trabajando desde acá, desde la agencia de, del INTA de b e l v i l bastante con el, con el tema de forestación. Tenemos acá un, un estaquero también en, en convenio. Con, con la Escuela de Agricultura, la ENA, que、Ajá. es una oficina nuestra, está en la misma escuela.、Eh, y bueno, y también acompañamos a todos los municipios que, que, que nos, nos consultan y nos, nos preguntan, si podemos llegarnos.、Eh, bueno, sobre todo en estas cuestiones que, como vos bien enmarcabas,、eh, es una problemática muy importante para los municipios y, bueno, permanentemente recibimos. Y、eh, consultas, y bueno, y la medida que podemos, aportamos、eh, capacitaciones en cuanto a poda y, y al manejo del sistema del arbolado urbano.、Uh -huh. Ahí,、eh, sobre este punto, de acuerdo a la experiencia que ya tenés、eh, de las consultas, y eso me refiero,、eh, ¿por dónde pasa, la,、eh, pasa? ¿Por qué hacemos con los, los árboles añosos? ¿Cómo los tratamos?、Eh, ¿Cómo se sigue? Eh, la, la competencia con los cables de PEC, que es lo, es lo, es lo habitual que, que se nota, que prácticamente uno ve a s e s i n a d o a los árboles muchas veces,、eh, y uno、sí. entiende que ahí no hay capacitación, se hace lo que se cree hacer. Sí, sí y ahí、eh, a veces, viste, cuando llegamos a, a este punto, nosotros, viste, a m b nos preguntamos y, y empezamos a. a, a... A pensar que esto habría que haberlo empezado、eh, muchos años antes,、claro. desde el momento que uno elige qué especie poner para, para una vereda en particular.、Uh -huh. ¿Eh? No sé si me entiendo, digamos.、Sí. Eh, yo creo que. Es、sí, planificarlo,、eh, ¿no? Claro, exactamente. La planificación viene por decir: bueno, tenemos un ancho determinado de, de vereda, eh, tenemos eh, que saber qué、eh, servicio subterráneo tenemos. Tenemos que saber qué, sub, qué servicios aéreos tenemos en ese lugar, y a partir de ahí tenemos que planificar qué árbol va para esa vereda.、Claro. Entonces ahí no, nos evitamos un montón de problemas, ¿viste? porque ya, sí, sí, sí, ya sí. sabemos que para determinado tipo de vereda no podemos poner árboles que van a tener un desarrollo muy, muy grande.、Mm. Luego, fíjate que estamos、eh, planteando, estamos、eh, viendo un sistema donde ponemos un árbol.、Eh, Que va a tener un desarrollo、eh, importante, mediano grande, en veredas que son realmente muy chicas, con cableados、eh, muy importantes. Entonces, cuando llegamos a esa situación, empezamos a tener los problemas que muchas veces se ven, en, en, no solamente en l o c a l i d a d e s de ustedes, sino en todas las localidades y、sí, suelos、claro. de, de Córdoba. Entonces,、eh, yo siempre digo esto: que el problema principal es eso, digamos. Entonces, tenemos que ver qué, te, qué árbol va para cada vereda. Eh, y entonces, después los problemas que tendríamos a futuro, como esto de la conducción a la poda, serían、eh, muchísimo menores. Ahí... Ese, ese es el primer tema que a mí me gustaría、sí. plantear y dejar d en j a e n tapete la discusión. Claro, lo, lo primero, ve, veamos.、De、bueno, tenemos, tenemos aprovechable la vereda porque muchas veces voy a decir: no, mira, acá pasa el caño de gas, pasa el caño de agua, pasa posiblemente hasta una fibra en algún lugar. Casi todo es aéreo, eso, pero en los、sí. pueblos. Pero、eh, sí. bueno,、eh, digo, hay que tener eso. Pero la otra también sería decir: m i r a bueno, vayamos、eh, reconvirtiendo esto de acá hacia el futuro. Y cada vez que se abra un barrio nuevo, se haga una vereda, bueno, se planifique el espacio, el uso de ese espacio, de esa vereda, decís. Exactamente, exactamente. Eso, eso está bueno con, la, con los nuevos barrios, con las nuevas gestiones, con las nuevas aperturas de calles. Pero esto otro, digamos que nos enfrentamos con, la, con las realidades en los momentos actuales,、uh -huh. cuando ya tenemos árboles extremadamente grandes,、eh, ahí es donde tenemos que empezar a pensar esto otro que eh, eh, me estás planteando, que es el tema de la poda.、Uh -huh. Entonces ahí tenemos que empezar a ver、eh, bueno que tenemos que tratar de podar、eh, de la mejor manera、eh, en, el, en el momento adecuado.、Eh, Para los que no tengamos problemas、eh, fundamentalmente, porque nosotros en el a l b o l a d o urbano lo que pensamos es, es esta poda, que son una poda de, de, de conducción,、mm. que muchas veces se confunde con las podas que, que se hacen de los frutales, donde hay、claro. eh, podas que son realmente muy intensas porque tienen otro, otro sentido y otra lógica ese tipo de poda.、Claro. Nosotros en el a l b o l a d o urbano lo que tenemos que pensar es que tenemos que podar. Básicamente para que el árbol、eh, nos dé todos los beneficios que nos ofrece y que conviva、eh, con el entorno urbano de la mejor manera posible. ¿eh? e Para evitar、eh, problemas de,、eh, que tengamos de, al momento de, de, de establecer, d i a m o c ó m o De invasión, digo, que no, no Claro, no invasión hacia las veredas para que podamos caminar tranquilamente, invasión hacia el lado de las calles. Eh, para que no tengamos problemas de, de entorpecimiento de, de, de, del tránsito vehicular.、Eh, ese tipo de, de podas es la que nosotros、eh, proponemos, que son podas de conducción. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es ir sacando en el momento adecuado las ramas que están mal ubicadas o que están creciendo. En una ubicación incorrecta. Ahora、eh, te, me gustaría hacer un, un par de, de ping-pong, si me permitís, cositas de tips como para,、sí. para tener、eh, en cuenta. Y yo diría: empezaría por los no, qué es lo que no hay que hacer.、Sí. Y también, después, también quiero ahondar sobre las especies que podemos poner, las especies propias, las autóctonas, la, bueno, las de volumen reducido. Etcétera, etcétera, y también el tema del drama que hay en toda esta zona, que es el plátano, que además es、eh, no solamente súper invasor, rompe todo, levanta casas, sino que、sí. también, bueno, ya o sea, se ha visto que bastante agresivo a la salud, también por las alergias, ese tipo de cosas. Por el tema alergénico, el claro.、Sí. Eh, empezando por Pero... el plátano, ¿qué, qué sugerís? No ponerlo más a ese y ir es retirándolo que... paulatinamente, ¿Cómo, es? ¿cómo sería el plan? Sí, probablemente no ponerlo porque el plátano es una especie extremadamente grande. Entonces,、claro. nosotros, ahí tenemos los problemas que yo te decía de la planificación.、Uh -huh. si, lo, si lo vamos a poner,、eh, lo tenemos que poner en especies, en veredas sumamente grandes, sin parques, donde no p o d m o s a tener problemas después de raíces、uh -huh. y con todo el problema que, que, que producen este tipo de especies. En cuanto a levantando veredas,、eh, a tapando cañerías. Claro. Entonces, número uno, si lo ponemos, lo ponemos en, en veredas muy grandes.、Eh, porque el desarrollo es impresionante de los, de los plátanos. Ahora te pregunto ¿Sí? un, un puntito ahí. El plátano, ¿vos lo podés ¿Sí? disciplinar? Digo, que tenga, no sé, 20 metros y no se vaya más que ahí o 10 metros, sí, no sé. ¿Sí? Digo, ¿sí?、Eh, ¿Y, totalmente. ¿Y qué pasa con、eh, las raíces?、Eh, sí. Eh, bueno, si uno lo disciplina con la poda y lo va bajando, que es lo que se puede hacer, nosotros acá、eh, seguramente ustedes conocen también b e l v i l l e ¿no? Y、sí. tenemos、e、eucaliptos. También tenemos plátano, pero tenemos eucaliptos que tienen una altura impresionante, sobre todo en el lado de la costanera.、Sí. Y, y también tenemos muchos problemas, a, a pesar que muchos de esos están sobre la costanera. c r a l l a r o Tener árboles de, de, de tal desarrollo produce algunos inconvenientes interesantes. Cuando vos imagínate que se cae una rama de esa. Un árbol que tiene más de, de 15-20 metros、sí. eh, es, un, es un riesgo para, para la seguridad urbana muy importante.、Claro. Entonces, ahí lo que se recomienda es tratar de que no lleguen a, a desarrollar ese tamaño que tienen esos árboles. Entonces, se pueden ir haciendo podas para ir bajándolo. s Entonces, ahí se hacen podas de conducción para ir bajando la altura para que no tengan el, el desarrollo tan. Claro. Tan elevado que tienen ese tipo de especies como los álamos y los, y los, y los eucálitos,、mm. particularmente, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso mismo se puede hacer con los plátanos, ¿eh? ir bajándolo、eh, con, codas, eh, con podas de conducción, como te decía, pero、eh, acá lo que no va,、eh, lo que normalmente ocurre, es esas podas、eh, generales que, que se hacen. En Muchas localidades donde se hacen podas、eh, totales, viste podas、eh, prácticamente raza, ese tipo de podas son las que no hay que, hay que evitar. Eso es hablando de los no que me decías vos recién,、sí. eh, son los, los que no habría que hacer、eh, en ningún momento del año.、Mm, claro, sí, porque por ahí vos ves a EPEC que va y tiene que, bueno, tiene que. ¿Qué tiene que hacer EPEG? Tiene que cuidar que no se le corte con ninguna rama claro, un cable, ¿no? Obviamente, tiene que garantizar eso. Ahora, claro,、sí. cuando uno mira, uno ve que muchas veces van y se ponen los palos donde van a conducir、sí. los cables y están arriba de las copas. O sea que... <risa> y acá、sí. tenemos el drama que en áreas los, los árboles lo s colocan a mitad de calle. Porque en los cordones de la vereda en muchos casos han pasado el agua potable. O sea, otro de, de los problemas de la, la falta de planificación, ¿no? Porque uno dice: Yo cuando、claro. miro Santa Fe, están al lado del cordón los, los, los, los árboles、claro. colocados, ¿no? Claro. Irían más ahí. Exactamente, sí, sí. Os me decía, mitad de vereda, ¿no? Claro, claro. acá están puestos、eh, a mitad de、sí. vereda, pero、claro. eh, sí, sí. normalmente va a la parte del cordón, ¿eso? ¿Cuál es la recomendación?、Sí. Sí, normalmente es、eh, cerquita d el cordón, no, no tan pegado para que no produzca problemas hacia el lado de la calle, pero bastante cerca del cordón. Claro. Que sea un poco claro, de i r e Bien. Ahora, eh, eh, cuando vamos al tema de las especies, ¿cuáles son las recomendables?、Sí. Y bueno, nosotros ahí siempre nos movemos,、eh, a nosotros particularmente, digamos, nos gustan、eh, las ventajas que nos ofrecen las nativas, ¿no? Claro. Eh, fundamentalmente, porque tienen una mayor capacidad de adaptación、uh -huh. a nuestra zona, entonces es, se van a adaptar mucho mejor a, a, a la cantidad de agua que le podemos aportar, a las temperaturas extremas. Entonces, nosotros、eh, recomendamos las nativas. El, el tema de las nativas es también, y esto vuelvo a lo mismo que te decía al principio: esto de encontrar el sitio para cada árbol en particular. Ajá. Entonces, ahí un poco que、eh, nos liberamos esto de exóticas y de nativas para el arbolado urbano y tratamos de buscar la especie que se va a adaptar para el tamaño de nuestra vereda.、Eh, entonces, cuál... ahí tenemos la combinación de, de los árboles más pequeños para、claro. veredas muy chicas,、eh, los, los árboles más grandes para las veredas que tienen un poco más de espacio. Uh -huh. eh, y la otra contra que por ahí también tienen las, las nativas, un poco son las espinas. Entonces, también tenemos、sí. que、eh, conjugar con todo esto porque no tenemos que dejar de lado que también、eh, bueno, va a haber movimiento, niños y demás. Entonces, tenemos que pensar también que todo esto sea vivible para todo el espacio urbano. ¿no? Bien. ¿Y ahí qué hablamos?、Eh? ¿Vos si es espina? Bueno, hablamos de algarrobo, ¿cuál otro? Claro, el algarrobo fundamentalmente, tala,、eh, bueno, son unas especies que andan,、eh, que andan muy bien, pero bueno, tienen esa contra o los espinillos mismos, por ejemplo. Por ejemplo, espinillos o los algarrobos, viste que también tienen este concepto de que son árboles muy lentos. Sí. Pero son de lento crecimiento cuando están en, en, en el campo con las precipitaciones actuales. Si nosotros lo ponemos、eh, en una vereda, e、eh, en el caso del algarrobo son especies muy grandes también, entonces ahí tenemos que pensar en, en, en, en lugares de, de, de, de mucho despliegue, de mucha capacidad que puedan crecer. Entonces son esas veredas、eh, anchas, muy anchas.、Eh, Los, si nosotros lo regamos y lo cuidamos,、eh, tiene una capacidad de crecimiento muy interesante. La d i g a r r o b si soy testigo,、y、porque tengo uno, tengo uno en el patio y lo trasplasé, o s pasé de la botella de coca, uno que me regalaron en, allí en Cura Brochero, unos amigos.、Ajá. Y lo tuve como tres años en la botella, de, en una botella gaseosa. Cuando lo pasé ahí, fue impresionante lo que despe lo despegó. Tiene como seis metros、ya. Bueno, bueno, viste lo que es, ¿no? ¿Viste lo que es? Y regándolo, cuidar, claro, regándolo. Y tenés un crecimiento a la par de la, de la mayoría de las exóticas. O sea que、eh, eso, eso está bueno como experiencia porque ¿viste? uno se libera de ese. Eso no, decirte,、sí, el barrobo sí es muy lindo, pero lo tenemos años y ahí lo tengo chiquito.、No. Si uno lo cuida, anda, anda muy bien. Y, y lo mismo los espinillos, digamos.、Eh, los espinillos tienen un crecimiento formidable. Entonces. Bueno, ahí estamos contribuyendo también a, a, a la flora nativa,、eh, no solamente por la, la floración que tiene, bueno, sino todo lo que, lo que implica tener una nativa en, en el patio, en la vereda de nuestra, de nuestra casa,、eh, cómo contribuye a, al entorno, a la fauna, a los pájaros. Claro, el, puedan, el, ahí se iba, el b i c h e r í o feliz ahí. Exactamente, exactamente. Entonces. Eh, la ventaja y el plus que tienen las nativas es esto, digamos, que aparte de todas las ventajas que nos dan los árboles en, la, en las ciudades,、eh, bueno, tenemos esto de que que, que nos aporta mucho hacia, hacia el entorno natural, digamos, hacia la concreción de los, de los pájaros, que bueno que le hacen mucha falta para. Para mantener la, la biodiversidad de nuestro entorno. ¿no? Claro, te pregunto、eh, rápido sobre la, las tipas, como la s que vemos en la cañada en Córdoba, que se ha visto en algunos lugares se ha puesto. ¿Esa、eh, qué onda para esta zona? Y son árboles lindos, tienen un problema ¿no? también que tienen un alto crecimiento. Claro. ¿eh? Tienen claro. un alto crecimiento, y nosotros acá también en la, en la zona cercana al Parque Tau también tenemos,、eh, y son árboles que ya tienen.、Eh, tamaño espectacular、eh, y muchas veces、eh, en veredas chicas y、eh, empiezan a producir eh, eh, problemas, digamos,、claro. problemas de cañería, problemas de、eh, que se tapan lo, los techos por la cantidad de hojas, porque ya la, la, los, la, la altura, digamos, ha sobrepasado el nivel de, la, de las casas, digamos. Entonces,、eh, volvemos al, al tema este, digamos. Busquemos los árboles para cada uno de los lugares.、Sí. Pero la tipa es un árbol hermoso, digamos. Sí, sí, Y ahí、bello. también podemos trabajar mucho el tema de la conducción para que no、uh -huh. e v i t a r que, que tengamos un árbol extremadamente alto y ahí sí lo tenemos que mochar、eh, de mala manera para poder bajarlo. Pero si nosotros vamos haciendo las podas de, de, para bajar la altura. Eh, como corresponde, en el momento que corresponde, podemos ir conteniendo y que eh, eh, las tipas, los plátanos, los eucaliptos no tengan、eh, esa expresión máxima de, de desarrollo que tienen y que lleguen a, a tener esas alturas que, que realmente complican en, en cualquier、eh, ciudad. Digamos.、Uh -huh. eh, dos i g a m d o s o tres que te pregunto r a p i d i t a s t a m b i é n del fresno, que es más habitual como que es el comodín, todo el mundo pone fresno.、Sí. Sí. Eh, es es recomend... un... Ese hay dos tipos: está el macho y la hembra o algo por el estilo. Uno tiene semilla y、sí, el otro no, ¿no? Sí, sí, porque tienen, hay algunos que son, son dioicas, tienen, digamos, los sexos en distintas plantas.、Eh, y hay, aparte, muchas variedades distintas. Hay algunas que son injertadas, que es el, el freno dorado, que también es muy lindo.、Eh, y ese es un poco más、eh, chico en tamaño. Pero bueno, el fresno lo mismo que, que el resto, digamos. Este, está bueno porque es una especie rústica de crecimiento rápido.、Sí. Eh, no tiene flores muy atractivas, pero bueno, nos da todas las, las ventajas de, de tener un árbol en la v e r e d a Y las recomendaciones son iguales, digamos. Es un árbol también de mediano a grande, o sea que también tenemos que tener el lugar、eh, adecuado para ponerlo en nuestra v e r e d a、uh -huh. Así que. Las recomendaciones van por ese lado, digamos.、No. Y ahora、es、te. s un á o que se, se puede usar perfectamente, pero volvemos a, a, a pensar el lugar adecuado para cada.、Árbol. Claro. Ahora,、eh, con respecto a la extracción, uno extrae un árbol y obviamente ahí se lleva todo, hasta los nidos de los pájaros, se lleva de todo.、Eh, ¿Qué se hace después con ese hueco? Se puede poner enseguida otra especie,、eh, es recomendable hacerlo antes y después traer, o sea. A un costado, ¿cómo, cómo? porque alguno dice: Bueno, pones cinco y después saca uno. Claro,、eh, y eso depende mucho del lugar, ¿viste? Porque si son árboles muy grandes,、eh, no, no queda otra que, y, y hay que sacarlo por alguna cuestión de estas de, de, de, de manejo y de, de la s o c i a l i z a c i ó n digamos, del urbanismo y que esté de alguna forma afectando alguna vivienda o alguna calle.、Eh, Sí o sí, lo tenemos que sacar antes, y bueno, y ahí hay, habrá que reponer el árbol que sea adecuado para ese lugar.、Eh, yo digo que est esto es una cuestión mucho de manejo, digamos, o sea, porque también nosotros podríamos poner un árbol previamente, pero después las extracciones y las remociones de esos árboles muy grandes、eh, g e n e r a un movimiento、eh, importante de, de, de leña, de material que se cae, de rama. s、ah. Entonces, bueno, ahí s i el árbol, indeseablemente hay que sacarlo, tendríamos que sacarlo y、eh, armar el pozo si se puede a, ahí al lado, muy cerquita de donde sacamos, y bueno, y poner un árbol nuevo para, para que reemplace ese árbol que obviamente va a llevar bastantes años, ¿no?、Porque、Acá un a oyente me pregunta si es recomendable frutales también poner en las veredas,、eh, el aguaribay,、eh, ¿qué onda? Sí, bueno, el aguaribay es un, es un lindo árbol también,、eh, mediano grande,、eh, no es autóctono, pero es casi autóctono, lo tenemos acá muy cerquita, así que es un árbol que anda bien. El problema que tiene el aguaribay es que tiene、eh, algunas ramas que son medias、eh, sensibles. Se quiebra fácil.、Frágiles. Entonces hay problemas, viste, cuando hay algunos vientos fuertes、sí. que se puedan quebrar,、Ajá. sobre todo en los árboles más grandes. ¿sí? Sí. Entonces, eso. Por ahí para la vereda es una complicación y pensar que son árboles、eh, de desarrollo también muy importante.、Uh -huh. o s sea Y lo de que... los、eh, frutales que me decía, a mí me parece algo espectacular el tema de los frutales porque i n c l u s i v e hay muchas ciudades donde se piensa en parques, en, en parques abiertos donde、eh, son parques frutales. ¿no? Claro. Podemos, Está bueno. podemos poner, claro, podemos poner un montón de, de, de frutas. Y bueno, que haya un, un acceso un poco más libre, ¿viste? Así que,、eh, porque tenemos ahí el, el plus de, de que vamos a cosechar、eh, las frutas, ¿viste? La, claro, es igual, más de los chicos、anda. ahí tienen el acceso a la fruta también, ¿no? Exactamente, exactamente.、Uh -huh. es, es un poco promover eso también, ¿viste?、Uh -huh. eh, de hecho, que las naranjas andan muy bien, por ejemplo, para, para las meredas,、eh, mandarinas iguales. Eh, bueno, Y ahí hay que trabajar mucho el tema de la convivencia ciudadana, n o Digamos,、sí. para que、eh, se pueda cosechar después esa fruta y no que los chicos la, la, por ahí la, la cosechen en verde y la usen como, como proyectiles. ¿no? Sí, es cierto. Pero, es cierto.、Eh, pero es una muy linda alternativa que a mí siempre me, me gusta mucho porque bueno,、eh, produciríamos este, este contacto digamos, con, un poco más con la fruta y bueno, tener ahí un acceso un poco más, más libre. n o Ahí,、eh, Con respecto a las legislaciones,、eh, el, uno sí, me imagino que conoces la, la Santa Fecina, donde prácticamente hay que llevar la escritura a la casa, una serie de cosas para poder que te autoricen en quitar un árbol.、Eh, lo, los municipios están muy、sí. bien preparados para cuidarlos.、Eh, sí. Bueno,、eh, ya, ya lo sabemos. Ahora,、eh, nosotros, ¿qué deberíamos、sí. hacer si podemos copiar algo de lo que no tenemos de la Santa Fecina? Eh, bueno, eso es、eh, injerencia fundamental de los municipios. Entonces, lo primero que habría que hacer es tener、eh, una legislación bien acotada de eso.、Uh -huh. Entonces, de esa forma, uno podría decir、eh, cuándo son los momentos oportunos de poda, capacitar a podadores que poden en forma adecuada para que no cometan estos vicios que estábamos hablando. Eh, tener eh, determinado qué especies van para cada una de las veredas son todas cosas, digamos que el municipio puede avanzar con una ordenanza involucrarse con una ordenanza, e n t o n c e s vos sabés que donde, cada vecino donde todo esto esté、mm. estipulado:、Bien. momentos de poda,、eh, qué árboles tenés que poner, si vos tenés que poner en tu vereda y cuáles no,、eh, porque eso es con lo que veníamos hablando, está muy fácil que el municipio. Dé dos o tres opciones por el, el tamaño de tu vereda、eh, para que vos puedas producir,、eh, puedas tener tu árbol en esa vereda、eh, en, en base a, a la capacidad que tenés en tu vereda. Genial, genial. Entonces,、eh, me parece que esas son las cositas que el municipio también tiene que intervenir con todos los municipios, porque aparte es competencia directa de ellos. Eh, con estas cuestiones, en、eh, momentos d e que se puede podar, momentos en los cuales no se puede podar, qué árboles se pueden poner y en cada uno de los lugares, eh, regular eh, cómo sacamos la poda, porque también al momento de podar、eh, muchas veces un, es un problema el tema de los residuos que se generan a través de la poda. Claro.、Eh, todo eso es competencia de los municipios, así como lo hace Santa Fe,、eh, cada municipio tendría que tener su. s u Ordenanza para, para justamente ordenar todo lo que es el, el manejo del a b o l a d o urbano. Ahí te pregunto ya dos últimas. Estamos hablando aquí con el, el técnico, eso es ingeniero, ¿no es cierto? Claudio ingeniero.、Sí, sí, claro. Claudio、sí. Videla, del INTA Bellville.、Eh, te decía dos últimas. Uno, ¿recomendás que los municipios puedan tener su propio vivero d e s a r r o l l a d o Además, porque ahí tendrías un equipo ya preparado. Podrías articular con el INTA, creo que eso ya existe,、eh, digo, el que lo pida. Y, y la otra tiene que ver <coughs> si el INTA, no sé si en San Pedro, donde tengo entendido que estaba desarrollando un árbol、eh, urbano con propiedades X, o bien estoy pecando con lo que pregunto. Y, y la otra, vos decías, los residuos. Se usa el chipeado, que se usa para mantener la. Que no te venga la hierba ahí en donde tenés un, el, el cuadrado del árbol,、eh, como en los、sí. canteros,、eh, para los jardines, etcétera, etcétera.、Sí. O sea, hay como un recupero Pero, ahí por, a, por la venta d e p u é s una poda, ¿no? Sí, sí, sí.、Eh, bueno, para que fueron varias, ¿eh? Fueron dos, dos, dos, nada. El tema del vivero, sí, si, lo, el, si el municipio pudiese tener、eh, un vivero sería. Sería muy importante porque ahí podrían producir las, las propias plantas、eh, para, para entregar a los vecinos. Sí, no sé si conoces el, el de Viamonte, ¿no? que estaban produciendo enorme cantidad de algarrobo y otras especies también. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Y lo pueden producir muy bien y, bueno, y aparte puede ser hasta un, un ingreso de, de fondos para el municipio porque también、claro. puede vender a otros lugares, a otros vecinos. Así que eso me parece que está muy bueno, porque aparte también ahí podría capacitar a sus empleados para que hagan las podas, ¿viste? Todas las intervenciones,、eh, sobre todo en la, parte, en la parte urbana, ¿no? Que、mm. muchas veces también hay, hay déficit de, de personas、eh, capacitadas e idóneas en, en este tema. Así que. Eh, me parecería un, un, un espacio muy muy bueno porque, aparte, puede hacer muchas cosas、Ajá. y también se puede encargar de、eh, la, la reducción de la de las podas.、Sí. Y esto que vos decís del chipeado es también fundamental.、Eh, una chipeadora que hoy en día no es、eh, tan cara、claro. eh, produce una gran cantidad de, de estos chips que son pedazos de madera、eh, cortados en distintos tamaños. porque Tenemos distintas posibilidades de producirlo, y eso se puede usar perfectamente. El municipio lo puede usar,、eh, como vos bien decís, para nosotros lo que le llamamos a eso es a mulch, ¿viste?、Ponemos、¿Cómo se llama? Eso es mulch. Mulch.、Eh, nosotros en la, en la parte de, de, de la huerta lo usamos mucho, esto que es todo lo que es la rama, el pasto seco, el、claro. chipiado. Es como s e haría un acolchado sobre el suelo. ¿eh? Sí. Entonces. Eso se va descomponiendo, va aportando abono、eh, y va protegiendo e l suelo de las inclemencias directas ¿sí? para que el suelo no reciba el sol directo、eh, y c o n s e r v a muchísimo más la humedad. Y aparte,、uh -huh. hace que no vengan malezas también. Exacto. O sea que el, el chipiado, el mulche este que nosotros proponemos, que se puede poner en las cazuelas, que se puede poner en las huertas,、eh, tiene, tiene muchas ventajas. Eh, y dura. Y aparte disminuimos la, este, este impacto ambiental que produce en el, la mala gestión de los residuos de la poda, ¿no?、uh -huh. que, que normalmente es un problema para todos los municipios porque terminan b a s u r a l e s clandestinos, incendios no programados.、Eh, así que es una muy buena alternativa para, para, para poder usarla. La puede usar el municipio para, para sus canteros, en las plazas, en los lugares públicos. Eh, así que es, es una muy buena alternativa. Eso bien, bien. Y te había preguntado y, si el INTA estaba produciendo una especie、ah, urbana. Eso、eh, no lo sé, la verdad.、Eh, no, no, no he escuchado nada de eso.、Mm. Me parece que, que debe ir por otro lado la consulta porque, de, en realidad, digamos, no es que habría una especie urbana.、Eh, hay muchas especies que por ahí se adaptan. A distintos lugares y a distintas condiciones, pero、eh, no creo que se esté pensando una, una especie urbana porque bueno, sería, sería muy difícil、eh, abrir un abanico para todas estas condiciones, como estaba diciendo, que, que pueden ser、eh, puestas en, en distintos sí, sí, lugares.、Así、perfecto. Que,、eh, bueno, Claudio, te、sí. pregunto ya dos últimas,、sí. porque te dije la última, p te engañé, en realidad tengo dos más: ¿El、sí. que dicen lapacho es autóctono? Eh, no, es, es autóctono. Hay que recordar que cuando hablamos de especies autóctonas、eh, se refieren al, al lugar de, de sí, donde nacen. De donde estamos, digamos, ¿no? a nuestro lugar. En realidad el Apacho es argentino, pero es、eh, autóctono de, de nuestro norte. Claro. Entonces,、eh, para nuestra zona no es autóctono. No es autóctono. Bien. No. Bien. ¿Y el cerezo ornamental es recomendable para una vereda estrecha? El cerezo ornamental sí, porque no, es,、eh, no tiene tanto desarrollo, no es tan grande, así que es una especie que se adapta para veredas chicas a medianas. ¿no? Ajá. Es una especie que puede, que puede andar. Bien, bien. Sí, sí. Bueno, Claudio, entonces.、Eh, ah, te digo、eh, una cosita que me había quedado: que habías preguntado vos del, de las alergias de los plátanos. Eso es otra cosa que también es importante tenerla en cuenta a la hora que uno va a, a elegir una especie. Porque, como vos bien dijiste, el plátano produce algunos sí, problemas. Sí. Y hay muchas otras especies que también producen、eh, problemas. Entonces,、eh, está bueno evaluar eso al momento de esto de la gestión, de pensar qué vamos a poner. Claro. Lo mismo. Eh, ¿Hay eh, alguna otra final... que no sea recomendable? De...、Eh, en cuanto así a, a problemas de. De alergias,、eh, me parece que no habría muchas más que tengan problemas.、Uh -huh. eh, me parece que me estoy olvidando de algunas que, que sí, pero en este momento no me estoy acordando. Pero bueno, bueno el, el plátano es como que la, <coughs> es la más importante sí, por, sí, sí, por sí, la sí, cantidad sí, de, sí. de polen, de s t e l a Y la y otra que... también ahí, ¿es un mito esto o, o es real justamente que es, si vos tenés una sola dos especies en un pueblo, puede venir una plaga y te queda sin árbol? Bueno, eh, eh, por eso es muy importante la biodiversidad. Nosotros, que estamos un poco en el tema de la agroecología, siempre promovemos esto de la biodiversidad. Y cuanto más diversidad、eh, genética tengamos, es mucho más difícil que tengamos algún problema como el que vos mencionas: que venga una plaga y te, y te elimina toda la, toda la especie.、Uh -huh. Vos te acordás de lo, los olmos, el, el problema que tuvo, ¿no? Que, tenía esa, esa polilla que l e q u i d a、ah, b a las hojas,、sí, y sí. Eh, bueno, eh, justamente en los lugares que había solamente olmo,、eh, teníamos un problema muy serio. Entonces, uno a medida que se pone mayor diversidad de, de especies, te, te garantiza un, un paisaje distinto. Entonces, las plagas、claro. que son muchas veces muy específicas,、eh, te pueden atacar una especie, pero vas a tener todas las otras que van a estar. Inmune o, o resistiendo de mucha mejor manera una plaga. Claro, que,、eh, claro. Eso siempre, siempre es recomendable, digamos.、Pues、bueno. a ve que por ahí hay, hay lugares, hay bulevares, viste, que uno puede poner una sola especie. Sí. Pero, pero eso, eso está bueno, digamos, como visualmente, pero bueno, está bueno también tener eh, cerca eh, otras especies para, para evitar este, este problema, ¿no? Claro, claro. Bueno, Claudio, seguramente nos van a surgir algunas cosas más después de esta nota, pero la verdad que nos ha abierto muchísimo la cabeza.、Eh, a los oyentes también, por supuesto, me imagino. Y bueno, naturalmente quedaremos en línea para cualquier otra nota en, en otro momento. Y, y también, bueno, para finalizar, decimos si hay alguna manera que alguien te puede contactar ahí desde el INTA.、Eh, bueno, sí, para que de ese modo.、Eh... Nosotros tenemos el teléfono fijo acá de la agencia del Intra e de l v i l e s el 3537-425-213. Después, si queréis, se, lo, se los p a s a n bien a los oyentes. Así que cualquier duda eh, eh, nos hablan y, bueno, podemos charlar. Lo mismo,、eh, hay un jefe de agencia nuevo ahí en el Intra e de, de Arias, así que, bueno. Pará, pará, pará. Esa es lo más importante que me estás dando, porque estamos buscando. Lo vengo、sí. consultando a Andrés Del Pino, el jefe de comunicación、sí. aquí d e、sí, sí. Marcos Juárez. d o ¿cuándo viene? Y ya va a estar, ya va a estar. ¿Y quién es? ¿Lo tenés el、bueno, nombre? Ya, ya está, ya está.、Eh, a ver, p a r a que acá no lo tengo.、Eh, me parece que es Volatil h pedido. Bien,、eh, bien, ya se lo pregunto ya, a Andrés. No, después, no te da problema, se lo vamos a pedir a Andrés. Si querés, te lo, te lo paso bien, pero bueno, esto es, es bien, bien nuevo, así que ya、claro. lo van a tener por ahí.、Eh, así que te podés comunicar con él directamente. Y bueno, cualquier duda、eh, que tengan ahí, él, él inclusive nos hablará nosotros, sí, nos sí, a nosotros, nos contactamos acá nosotros, porque、eh, viste que las especialidades de esto、eh, van rotando. Entonces, Exacto. Eh, pero él va a ser el, el primer receptor de, de, de todas las dudas, de inquietudes、mm. sin ningún tipo de problema s de, de, de consulta.、Okay. Ingeniero Claudio Videla del INTA b e l v i l l e muchas gracias por esta comunicación. ¿eh? Bueno, por favor, de nada. Y bueno, te, te reitero mi predisposición. Si querés que de acá a algunos, a algunos meses hagamos otra, otro ping-pong, así con c o n e s a c i o n e s bien puntuales, y lo podemos hacer. Sin ningún problema. Bueno, ¿eh? te vamos a tener de columnista entonces, s Dale, dale, buenísimo. Bueno, un abrazo y gracias. Bueno, otro para vos, gracias por el contacto y saludos. Bueno, ahí lo teníamos, el ingeniero Claudio Videla.